En este pequeño pueblo, entre medias de olivares, cuando llega el mes de mayo, venimos para adorarte. San Gregorio nace Anceno, despeluís. Es San Gregorio, es San Gregorio, de Espeluí nuestro patrón, de todos las Espeluí. Cuando tu imagen bendita, paseamos en procesión, por las calles de este pueblo, pidiendo tu bendición, una emoción nos embarga recordar. Este aro de flores que todos los espeluzos del pueblo llevan en sus corazones. Es San Gregorio, es San Gregorio, despelui nuestro patrón. De todos los espeluzños, esta es